En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Somos una contraseña con patas. Antes solo teníamos contraseña para cosas del ordenador, para el correo electrónico, para la tarjeta del banco. Pero ahora tenemos contraseña para todo. No podemos movernos sin una. Nos olvidamos de las mil que nos piden, ¿eh? pero así... Nos mantienen entretenidos, en un ase nos piden números, mayúsculas, símbolos, pronto tendremos contraseña para ir al baño, para respirar, para que lata el corazón, tendremos contraseña para amar, para odiar, contraseña para tener amigos, contraseña para subir escaleras, contraseña para bajarlas, contraseña para entrar en casa, para salir, para hacer el amor, para vestirnos, somos un número, o cuatro, o los que sean, pero somos contraseña, abrazamos la esclavitud, aunque sea ridícula, pero nos hacen sentir integrados en la masa, aunque nos hagan perder el tiempo, aunque nos hagan perder independencia, somos cualquier cosa que se pueda escribir con un teclado, no somos nada pero somos contraseña y lo peor de todo es que entre ser persona y ser contraseña parece que elegimos ser contraseña, llegará el día que para opinar, para pensar y para decidir nos pidan también contraseña. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Radio desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y ya estamos en Twitter eh, también. La Rosa de los Vientos es, es nuestro perfil. La Rosa de los Vientos... Nuestra etiqueta, nuestro hashtag Almohadía Rosavientos, eh, también en Instagram, el nombre del servidor, ahí se pone en el buscador, en Instagram, en Facebook, eh, también en Twitter, Almohadía Rosavientos. Y atención atención al programa de esta noche espectacular. Va a estar con nosotros una de las voces más sabias del mundo, un hombre admirado. Querido, respetado, él es Federico Mayor Zaragoza, que va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos, el científico, político, escritor, poeta, el gran Mayor Zaragoza, junto a nosotros aquí. Un honor para nuestro programa. Y va a estar con nosotros también uno de los historiadores más prestigiosos del mundo, Paul Preston. Estará desde Londres, lo ha sido todo hoy en nuestro programa, Paul Preston. Y también junto a nosotros, Natalia Monge, periodista, escritora, historiadora, mala cosecha en su libro. Hoy también en el Círculo Secreto, Materiales Extraterrestres, junto a Josep Guijarro. La Ciencia de los Fantasmas en Ureca, junto a Madon Martínez y Mundo Bizarro. Nos vamos hasta Filipinas a hablar de los ataudes colgantes. Y como no, Callejón, con José Manuel Esquivano y Señales del Fin del Mundo, con Javier Sevillano, que nos va a contar que el Mar Menor se está muriendo Una y cinco minutos, aquí comienza la Rosa los ventos en la sintonía de Onda Cero con Bruno cariñosa saludos en nombre de todo el equipo, Silvia Casasola en la codirección con Javier Sevillano en redacción y producción, Miguel jurado al frente de la parte técnica y por supuesto las primeras pistas para intentar apetiguar al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen Silvia... Pues, no sé, ¿qué tal Halloween? ¿Lo has pasado bien? ¿Has pasado Halloween? Sí. ¿Cuándo? Pues hace... Uh, hace mucho. <risa> has volado como un fantasma. <risa> y el Día de, de, de Todos los Santos también ha pasado. ¿Dónde vives? Eh... En la Tierra, ¿no? Eh, por eso, ya te veo, pero, ya te pero, veo. Pero, muy etéreo, te veo muy etéreo. Pero vamos, Halloween y Todos los Santos son festividades que no están en mi calendario. ¿Nunca lo han estado? Y, otra, y otras muchas tampoco. Ta otras muchas <risa> tampoco. Pero esas dos... Bueno, ¿por qué, ¿por qué te pregunto esto? Pues, pues Están, pero a finales de febrero. El 30 y el 31 de febrero. Vale, cuando no hay nada. Exacto. Ok, perfecto, lo pillé. Eh, todavía <risa> <Sí>. estoy despierta. <risa> bueno... Te pregunto esto porque, eh, claro, después de tanto jaleo con los niños, disfraces y todo eso, pues yo me he unido a esta fiesta y digo, bueno, pues mira, como cada vez está arraigando más en nuestro país, pues vamos a poner de protagonista nuestro concurso un personaje muy ad hoc. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que las opciones que os vamos a dar tienen que ver mucho con la sangre y actividades que tienen con la sangre. Las opciones que os damos para adivinar qué personaje es el que se esconderá el concurso de esta noche son vampiros, sacamantecas y brujas. En rosa.vientos.com nos tenéis que decir... ¿Quién puede ser de estos personajes cuando la primera pista es que la sangre está muy ligada a su actividad? Repito, vampiros, sacamantecas y brujas. ¿Y qué es lo que está en este concurso si adivináis el personaje? Pues nada más y nada menos que el libro de Mala Cosecha de Natalia Monge. Esta noche vamos a dar dos libros. O sea, que tenéis dos oportunidades. Pero yo no sé, fíjate ahora que me lo estoy pensando, no sé si dar uno hoy y mañana otro. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo hacemos? Pues eso puede hacer el concurso un día, los ganadores en dos días, el concurso un día y otro... ¿Eh? vale, pues mira, hoy damos uno y mañana damos otro, en el concurso quien adivine, uno se lleva y, después de y mañana la con la encuesta moja, habrá muchísima gente que quiera tener no, y mañana con toda la gente que participa claro. en la encuesta regalamos otro libro ¿eh? el que nos parezca más adecuado así claro, que pues sí. bueno, ya sabéis en rosa.vientos, o con almohadilla rosa.vientos en twitter apostar por vampiros, Acamanteca o brujas y bueno, muchísima suerte porque el libro de verdad que os va a encantar Con Almadía Rosavientos, eh, Luis Zapata nos eh, dice buenas madrugadas en eh, de radio. Hemos comenzado aquí. Javier dice con Almadía Rosavientos un saludo a todo el personal. Después de unos cuantos eh, programas eh, perdidos, tengo la suerte de volver en un programa como el de hoy. Ojalá no te arrepientas eh, porque va a comenzar un programa con muchos invitados, con firmas de primerísima línea. Comenzamos. rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Hay pocos hombres como el representan lo mejor...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 Es que era, es decir, era un auténtico visionario ¿eh? hombre claro y ahora, ahora lo hemos visto lo que ha pasado con el mitú hemos visto lo que ha pasado aquí mismo en España el 8 de marzo estamos mm. viendo como la juventud también se está incorporando a yo esto es lo que me da esperanza porque es que si no seguiremos seguiremos mira es que estamos uh, con el neoliberalismo que sustituyó a las Naciones Unidas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 Más eh, pistas, eh, más eh, datos hay eh, para identificar al personaje oculto de esta noche... Bueno, ...y tiene mucho que ver el premio con lo que hemos estado hablando ahora. Así es, recordamos que es un personaje que se puede relacionar perfectamente... ...con la noche de los muertos y que la sangre tiene mucha relación con su actividad. Y aquí va la segunda pista, ¿quién es si entre sus víctimas había niños... ...a los que extraía el líquido vital? Vampiros, sacamantecas o brujas en rosa.vientos.es, Eso es nuestro correo o con almohadilla rosa vientos en Twitter, decidnos por qué no estáis y quien gane tiene. Un libro de mala cosecha con esos archivos aterradores de la historia de España que os van a dejar, bueno, pláticos totales. Ya sabéis, es una edición fantástica y yo creo que cuando lo leáis, desde luego, que vais a quedar enganchados desde el principio al fin con el libro que ha ganado esta edición del premio Juan Antonio cebrián Así que nada, muchísima suerte y venga, el que lo consiga, pues ya lo diremos al final del programa. La rosa de los vientos en Onda Cero you like you like El círculo secreto La rosa de los vientos en Onda El círculo secreto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 Una conocida investigadora estadounidense, periodista que ha denunciado en reiteradas ocasiones eh, como una especie de plan de hibridación que empezaría pues, por, por coger a las vacas y literalmente secarlas de sangre en y los campos. Muy, conocida, <risa> muy conocida raíz de investigaciones raíz de eso, ¿no? que realizó sobre el mundo de las mutilaciones de granado.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 hombre, que todos conocemos por ser el inventor. El responsable de, de, del viaje de, de la, a la luna, para que nos viaje, entendamos, ¿no? Sí, de, y, y, y también de la entre bomba atónica, sí, entre sí, otras sí, cosas. Otras el cosas más, el, sí, el sí. proyecto Paperclip y al parecer eh, se, habían, se habían hecho toda una serie de sondajes, de ahí que tenga que ver también con el asunto de Roswell y el, y el proyecto Mogul, porque eh, al parecer en esos globos, que supuestamente estaban encaminados única y exclusivamente a monitorear las posibles... Eh,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 producir videotapes. Bien, pues em eh, elizondo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 Buenas noches En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Es hora de hablar De la quimera de otra vida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 Pues nos sentimos eh, muy afortunados eh, por ese flechazo, eh, porque es estupendo todo lo que has escrito, toda tu labor en de historiador, toda tu labor en de hispanista. En este libro lo vuelves a demostrar, pero y lo has eh, mencionado, los eh, paralelismos, eh, los parecidos que existen entre... Y, y quizá porque ocurren en una fecha similar, ¿no? La Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial.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 Paul Preston, uno de los historiadores más importantes en del mundo. Paul Preston ha estado aquí en Las rosas Vientos en la sintonía de Don Bacero. Acaba de publicar en editorial Debate Un pueblo traicionado. Paul, muchísimas gracias. A usted. Es fantástico. Paul Preston en Las Rosas Vientos insistimos, uno de los historiadores más importantes en Del Mundo, junto a nosotros, aquí en nuestro programa en el cual los vamos a contar eh, los últimos eh, datos eh, del concurso esta noche y los ganadores, eh, los nombres de los ganadores. A ver, ¿qué será? Será Vampiro, Sacamantecas, Bruja... Bueno, pues los tres personajes pues han sido perfectos para la noche de Halloween. Los relacionados con la sangre. ¿Por qué? Pues porque el Sacamantecas comerciaba tanto con la sangre como con la grasa de los pequeños para remedios de enfermedades que no tenían cura, engañando a incautos desesperados que eran capaces de cualquier cosa para curarse las brujas pues también hacían uso de la sangre para supuestos su ungüentos hechizos aunque como sabéis la mayoría en realidad eran hechiceras que conocían las propiedades de las hierbas para curar y no realizaban hechizos de magia negra pero nuestra protagonista de hoy que algunos decían no es demasiado fácil pues era fácil es el vampirio o lo que llamaban antiguamente bebedores de sangre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 Te doy la vida eterna. Y tanto que se la dio, no, no me he podido resistir. Me encantan a mí estos pasajes de amores inmortales, aunque sean tan tétricos. Bueno, pues en España, como hemos escuchado antes a Natalia, pues hubo muchísimos bebedores de sangre. Los pobres niños fueron sus inocentes víctimas, aunque estos bebedores de sangre no cumplían el perfil del vampiro que te muerde el cuello, sino algo más burdo. Y bizarro, engaños de curanderos para sacarles las monedas a las pobres familias de enfermos desesperados o los propios enfermos que caían en la trampa, como era el tema de la tuberculosis. ¿Pero quién es el ganador o ganadora de mala cosecha? Pues es un tipo alto que ha participado en Twitter, arroba un tipo alto. Y mañana sabremos quién es el segundo ganador. Enhorabuena. Y lo que vamos a saber ahora es eh, la actualidad, ahí eh, llega Onda Cero, queda todavía una hora de la Rosa de los Vientos, eh, pero después entre eh, de las noticias. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos queda una hora de programa, las 3 y 6 minutos, esto es Las Rosas Ventos, esta es La Sintonía de Onda Cero. Vamos a tener Mundo Bizarro, nos vamos a ir a conocer algo más con una profesora de historia de Filipinas, eh, algo más sobre unos ataúdes eh, colgantes que existen allí, vamos a tener también... La ciencia de los fantasmas en Eureka con Mado Martínez, vamos a conocer algo más sobre el mundo del cine, los estrenos, la actualidad con José Manuel Esquivano en su callejón, también sabremos algo sobre el corazón, el amor y Felipe II, y vamos a conocer una de las señales del fin del mundo que es que se está muriendo el mar menor esto en esta hora del programa que comienza ya mismo las 3 y 7 minutos La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa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 Eureka Aquí hablamos de ciencia y hablamos también de fantasmas, pues hoy hablamos en Eureka de la ciencia de los fantasmas Mado Martínez, muy buenos, ¿qué tal? Buenas noches. Esta noche tendríamos que haber cambiado la entrada de la música de la sección de Europa de Eureka con algo así un poco como de, de música de terror, ¿no? Nino, Nino, Nino. nino. Sí, y, o de la película Cazafantasmas, que no era muy científica aparentemente, ¿eh? Aparentemente, aparentemente. Bueno, la cuestión es que acaba de ser Halloween, Noche de Ánimas, Todos los Santos, estas cosas. Y me apetecía un poquito a mí hablar del tema de los fantasmas y las apariciones, porque nunca lo habíamos hablado ni tratado en, en, en ningún eureka. Y oye, la ciencia de los fantasmas, porque vemos fantasmas? O sea, es una cosa así como, bueno, vemos. ¿Tú has visto alguna vez un fantasma? Yo no. Tú Yo, yo una vez de una cosa muy rara, ¿Ah, pero ¿sí? que, no, no sé. <risa> <risa> me dio mucho miedo, eso sí, ¿vale? Pero pero, pero, pero no sé. Eh, no sé, no sé, paso palabra. Yo no he visto eh, fantasmas nunca, ¿eh? De verdad, eh. no he visto nada uh -huh. que me haya hecho ni siquiera sospechar. Todo ha sido muy terrenal siempre. Uh -huh. Ya, eh, pues yo uh -huh. creo que soy un aburrido, mi vida es aburrida. No, uh -huh. no A tengo ver, nada uh -huh. que contar. De verdad, <risa> ¿sí eh. que tienes? Sí que lo sé yo, que lo sé yo. Pero bueno, eh, ¿por qué vemos fantasmas? Pues es una pregunta interesante. Yo, eh, hay un libro que me gusta mucho. Se llama la, la variedad de la experiencia religiosa de William James, que fue el fundador de la psicología de la religión, además. Y él investigó los procesos subliminales de la conciencia y de los fenómenos paranormales. Me gusta su obra porque, bueno, algunos dirán que bueno, que es muy antiguilla, que tal, que igual, pero sigue estando vigente porque, bueno... Eh, Él separa claramente lo que es el tema de la religión institucional de la experiencia personal, el misticismo, ¿no? la experiencia mística. De hecho, lo que más le interesaban eran las experiencias místicas independientemente del contexto cultural. Eh, por ejemplo, Esa es la fantasma. diferencia cuando se habla de religión, o de la figura de Dios, o de Jesús en nuestro caso, la diferencia entre la iglesia, entre el poder y la experiencia de cada persona, que es distinta, ¿no? Eh, cómo claro. siente uno las creencias, a cómo esas creencias se pueden formar parte de un estamento o de una pirámide de poder, pero no tienen nada que ver con lo que uno siente y lo que uno quiere, y desea y cree, ¿no? Claro, sobre todo si hablamos ya de las experiencias místicas, que es algo tan sumamente íntimo y personal. Claro. Él decía que las revelaciones de lo místico eran verdaderas únicamente para el místico, es decir, para la persona que las experimentaba, que los demás eh, las podían percibir como ideas a considerar, pero para ellos no iban a responder a la verdad, claramente. Claro está. Él lo que estaba intentando era justificar no solo describir la idea religiosa y para ello recurrió incluso a la experimentación con hidrato de cloro, alminitrato, óxido nitroso y peyote. Como sabes, pues son sustancias psicotrópicas ¿no? para inducir ese tipo de experiencias místicas. Lo cierto es que, aunque él tuvo experiencias paranormales, unas experiencias de terror bastante intensas, por lo visto, Eh, pues eh, él no tuvo una experiencia religiosa de por pues, sí, pero sí tuvo alguna que otra experiencia paranormal, lo que le permitió pues ponerse en la piel de las personas que las tenían y aceptarlas, ¿no? Saber que bueno, que, que esas experiencias pues, se daban, ¿vale? Eh, bien. Eh, la, la cuestión es que él decía que era importantísimo estudiar estas experiencias místicas porque eran como lo más parecido a un microscopio de la mente y que eran súper importantes y muy valiosas a la hora de decirnos cómo éramos los seres humanos ¿no? y de ahondar un poquito en los entresijos y pasillos de nuestra mente. Para él estaba claro que estas experiencias eran útiles en la medida en la que daban un sentido a nuestra vida y nos ayudaban desde un punto de vista positivo. Es decir, él decía que las experiencias místicas, como pueda ser el encuentro con un ser fallecido, un fantasma, que decíamos al principio, tenían una función y normalmente cumplían una función positiva para nosotros, para los humanos, para los individuos. Por ejemplo, eh, una mujer que ve a su, difundo, a su difunto marido. ¿no? Pues En principio la experiencia puede ser vivida con mucho terror, ¿no? aterradora. Pero en el fondo lo que ella está interpretando es que él no se ha ido, que no la ha dejado, ¿no? que sigue existiendo, que hay un más allá, que está con ella en definitiva, que, que, que está ahí, que no se ha ido, que no ha desaparecido, porque si hay una cosa que nos cuesta a los seres humanos aceptar, Algo que nos duele profundamente, Bruno, lo que más nos duele, nos duele en esta vida es la pérdida de un ser querido. No hay, creo, nada más devastador en, en la vida. ¿no? Es una cosa que, que, que, que no podemos aceptar, que no, que nos rompe por dentro, es increíble. Y eh, bueno, pues podemos hablar también de eh, pues una chica que va conduciendo y si le aparece su padre fallecido le dice que se ponga el cinturón porque va a tener un accidente. Y ella se lo pone y tiene el accidente. Esto se llama... Eh, profecía autocumplida, además, ¿no? Uh -huh. Pero es que a veces en momentos de estrés, de cambio, de profunda tristeza, profunda tristeza, pues podemos tener este tipo de experiencias, y las tenemos porque, bueno, sencillamente necesitamos tenerlas, aunque esto sea difícil de entender. Necesitamos que un ser fallecido, alguien querido o un guía, nos diga, eh, que estoy aquí contigo. No necesitamos siempre un empujón. Ese empujón en estas ocasiones lo dan los fantasmas, las apariciones. Eh, necesitamos que el empujón nos lo dé el más allá. Eh, nos lo puede dar el más allá, pero en esta ocasión nos lo da el más allá. Sí, mira, yo me acuerdo una vez de un, un, una persona, un amigo mío conocido, que, que estaba pasando una profunda depresión, pero muy, muy triste. Estaba tan, tan triste llorar, llorar, llorar, llorar, llorar, llorar. Iba un día por la calle absolutamente consumido por la tristeza. Estaba pasando momentos duros en su vida. Y él dice que se sintió como pegado a la tierra. Como si no pudiera andar, que de repente se paró. Y que oyó una voz que le decía ya te hemos dado muchos dones, a ver qué haces con ellos, ¿sabes? Uh -huh. En definitiva, le hizo sentir que eso, eh, estoy aquí contigo, no estás solo. El valle de lágrimas que parece sin sentido de esta vida, sí que tiene sentido, ¿no? Y hoy y hay un pues un más allá u otra dimensión en la que todo esto que está pasando eh, tiene que pasar porque, por algún motivo, ¿sabes? Cosas que a lo mejor a ti te son difíciles aceptar, pues necesitas un poco eh, este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro de Homo sapiens, cualquier neurocientífico te lo podría decir, está preparado para tener experiencias místicas, pero sobre todo, Bruno, Está preparado para sobrevivir y darnos aquello que necesitamos ver. Es decir, aunque tenga que engañarte haciéndote creer que has visto un, un fantasma. Uh -huh. Ese es nuestro cerebro, una experiencia súper poderosa. ¿Sabes? Sí. En realidad todo esto que estoy diciendo... Eh, Es bonito eh, porque nos habla de nuestra parte más íntima. Yo por eso jamás me he reído de una persona cuando me ha dicho que ha visto un fantasma. Jamás, jamás. Lo he escuchado siempre con profundo respeto y atención. Hay algunos casos además que, que te dejan pensando incluso más de la cuenta, ¿no? porque son absolutamente maravillosos de cómo todas esas tres y engranajes de la maquinaria Cerebral y también nuestra intuición y, y, y todas estas cosas que, que nos definen como humano se ponen en marcha a veces para hacer que las cosas encajen e incluso para hacer eso, que tú estés viendo un fantasma, una alucinación al fin y al cabo, seguramente, seguramente. Una experiencia cerebral, seguramente, sí. Bueno, Pero y, mira que, los... y que eh, si el fin es bueno, sea cual sea el proceso, mm. ¿no? No deja de parecerme milagroso, mm. o sea, así te lo digo, no deja de parecerme milagroso. De hecho, los antropólogos compartimos en gran medida este enfoque cuando lo trasladamos al, al mundo cultural, al estudio de las sociedades y la antropología de la religión. Burdinón y, y Brian Morris hablaban de los estados de conciencia alterada y de cómo se interpretaban en función de múltiples factores, tales como las expectativas, las disposiciones y los motivos de la persona, pero también las creencias y las experiencias eh, culturales, ¿no? ese contexto social, porque en los estados alterados de conciencia ya fueran espontáneos, ¿no? como ver un fantasma o inducidos por yo que sé, por tambores, danzas o por plantas psicotrópicas, lo en esos en ese tipo de estados de conciencia alterada lo que se percibirá y cómo se experimentará Siempre va a guardar una íntima relación con el contexto cultural y los significados tradicionales aportados por el individuo. En realidad se parece un poco, si, si te das cuenta, al efecto placebo, ¿no? la sugestión pero, y, y la, las expectativas ¿no? que uno tiene. Aunque no seas consciente de, de ellas, que esto es muy importante. En definitiva, que vemos lo que queremos ver o lo que esperamos ver incluso cuando no somos conscientes de ello. ¿Te das cuenta? Incluso existe algún tipo de terapia eh, para beneficiar a la persona que tiene que ver con estas experiencias. Pues sí. Se llama... Es una cosa muy curiosa. Yo eh, me he quedado bastante también eh, alucinada. <ríe> que a lo mejor dicho, alucinada, alucinando. Cuando la he descubierto, se llama mmm, comunicación después de la muerte inducida. Una comunicación inducida después de la muerte. Que es una técnica terapéutica que ayuda a procesar Y superar el sufrimiento producido por la muerte de un ser querido por medio de la evocación de fantasmas. O sea, sí, sí, eso, eso que antes eh, hacíamos eh, yendo a una sesión de espiritismo en el siglo XIX para hablar con tus familiares fallecidos, saber que están bien, sabes, ¿No? estas cosas, algunos para preguntarle dónde han dejado el dinero <risa> y todo eso. Pues resulta que lo hacen ahora los psicólogos, o por lo menos el psicólogo Alan Botkin, que durante su trabajo con veteranos de la guerra de Vietnam lo descubrió, lo puso en marcha y además pues él se fundamentó en el valor curativo que muchos terapéuticas, muchos terapeutas observan en las experiencias cercanas a la muerte. Y él dijo, oye, pues vaya a ser que a lo mejor induciendo una especie de eh, comunicación inducida con los pacientes podemos tener también altas tasas de curación terapéutica. Y lo que él quería hacer era que sus pacientes, vieran entre comillas a sus familiares fallecidos ¿no? y, y la terapia hace que, que los vean, siempre lo digo entre comillas, e incluso hablen y dialoguen con ellos y um, lo que hacen es, lo hacen mediante una técnica que se llama desensibilización por el movimiento de ojos pidiéndole al paciente que se concentre en una imagen o pensamiento negativo concreto, siguiendo con los ojos los dedos del terapeuta que éste lo va desplazando en su campo de visión durante unos 20 o 30 segundos. O sea, eso de y, mira fijamente a mis dedos se, se da en este caso, ¿eh? Sí, es como una hipnosis, ¿vale? Sí, el eh, sí, sí. asegura que un 70% superan el duelo. De esta forma, él en ningún momento ha dicho si esto es una experiencia, o sea, la experiencia para ellos es real, él en ningún momento dice si son alucinaciones o no son alucinaciones, él descarta que sean alucinaciones, no son alucinaciones, pero es bastante interesante. Y, y hay un experimento muy chulo que se llama, eh, es bastante conocido, es el experimento de las, de las gafas de Gibson. No sé si lo has oído alguna vez. No, cuéntanos. Bueno, pues este demostró que nuestra mente... Hay varios experimentos más en este sentido, ¿vale? Pero él demostró que nuestra mente puede ignorar la realidad inmediata de una forma muy curiosa. Él le dio a, a los participantes unas gafas. Tenían que, que usarlas durante una semana, dos, lo que fuera, ¿no? Unos días. Y estas gafas lo que hacían es que las lentes, tú nada más ponértelas lo veías. Es que te deformaban las líneas rectas. Entonces tú lo veías, todas las líneas rectas, la puerta, los edificios, todas las líneas rectas, tú las veías curvas. Eran curvas, entonces el mundo cambiaba un poco con esas gafas, ¿no? Pero enseguida la gente empezaba a ver las rectas, es decir, empezaba a verlas como deberían ser, en realidad, como debería ser el mundo. Es decir, que tú, a pesar de llevar unas gafas que te están deformando la visión y la realidad, y que, que tú, si vieras objetivamente, tendrías que ver el mundo curvado, Pues tú lo veías recto, porque tú esperabas verlo recto. Tú creías que tenías que verlo recto y enseguida tu cerebro corregía tu imagen y tú pues lo veías todo normal, recto, ¿sabes? No? O sea, Realmente demostró que somos capaces de ignorar los estímulos inmediatos eh, sustituyéndolos por, por lo que nosotros creemos que debe ser. Y la cuestión es que esto también pasa al revés. Es decir, que, que a veces nosotros cuando necesitamos ver que las cosas son de otra manera o necesitamos ver a nuestro padre fallecido o despedirnos de él o lo que sea, también lo vamos a lograr eh, por este mismo mecanismo, ¿no? De, funciona en ambos sentidos. Y es un poquito lo que, lo que veníamos hablando y lo que veníamos explicando de cómo son las experiencias místicas, por qué sirven y qué es lo que dicen de los seres humanos como, como, como personas ¿no? y como seres sociales también, no solo a nivel psicológico. Yo creo que sean los fantasmas una, una aparición ajena a nosotros, ¿no? que aparezcan ahí y tal, o sean una proyección de nuestro cerebro para mí me sigue pareciendo una experiencia alucinante, me sigue pareciendo una experiencia sorprendente y me sigue diciendo mucho de lo maravillosos que somos los seres humanos y por eso hay una ciencia de los fantasmas una psicología de las experiencias con fantasmas que hemos contado aquí en eureka con Mado Martínez, Amado, muchas gracias un abrazo muy grande la rosa de los vientos En Onda Cero El Callejón del Escribano Cine, como siempre, con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Esta película marca historia porque nos habla de la historia, nos habla de... Sí. Uno de esos eh, topos, eh, los hemos mencionado en algunas ocasiones a la de historia, una sí, de esas sí. eh, personas que en la posguerra española se metió en un zulo y miró todo lo que ocurría desde ese fútbol, miraba al exterior desde ahí dentro. Eh, tenía miedo a las represalias, eh, lo que pudiera pasar, y estaba escondido, permaneció escondido desde la guerra eh, civil, durante la dictadura y algunos incluso hasta la transición sí, eran el... eh, los topos y la verdad es que faltaba una película sobre ellos eh, sobre todo una película tan personal como esta y tan cercana porque realmente no es que hable de los topos en general o de este problema no, no, es que es un caso concreto no es que sea un caso estrictamente real pero hubo muchos así sin ninguna duda ¿no? de manera que sí, es una película muy cercana Muy cercana, además, por el punto de vista de los directores también. Yo creo que es una de estas películas españolas que tiene, desde luego, importancia. Es entre los directores, además, eh, que hemos mencionado en muchas ocasiones esos eh, títulos, eh, cine vasco totalmente, sí, eh, sí, Andía sí. y Loreal, que pero esta película es mucho más ambiciosa todavía que las anteriores. Sí, lo primero de todo, porque sale de su propio país, se han ido a no menos que a Sevilla al año 36 donde empieza la, la película ¿verdad? Entonces, es una película vasco-andaluza por los cuatro costados ¿no? y realmente sí que es una película ambiciosa pero eh, con esa ambición buena con la ambición que hay que tener para afrontar la obra de arte una obra de arte que se titula y que se llama La trinchera infinita Fusilado a la arena al Enrique, al André, al ...historia pura y dura de nuestro país... ...en la trinchera infinita, José Manuel... ...sí, la película está dirigida... ...como decíamos, por estos tres... ...directores vascos... ...Aitor Arregui, John Garaño y José Mari Goenaga... ...la producción es de... ...Javier Berzosa, Iñaki Gómez y alguno más... ...el guión de Goenaga... ...junto con Luis Verdejo... ...y los protagonistas casi exclusivos... ...Antonio de la Torre y Belén Cuesta... ...aunque naturalmente hay alguno más... ...como Vicente Vergara, por ejemplo... ...bueno, Arregui, Garaño y Goenaga... Eh, llevan ya unos años haciendo cine, proceden del documental y de la animación, géneros que en el País Vasco se hace estupendamente. En 2014 dieron ese aldabonazo en el panorama cinematográfico español con Loreac y luego triunfaron decididamente hace un par de años con Andía, eh, que dirigieron a Garaño y produjo eh, Goenaga. La trinchera infinita está dirigida por los tres, algo que de entrada yo creo que ya tiene... Pues mucho mérito, ¿no? Eh, eso sí, Arregi Araño y Guaynaga se han ayudado, como decía, eh, con Luis Verdejo en los diálogos y con sus habituales, Pascal Gagne en la partitura, una banda sonora estupenda, y Javier Aguirre en la fotografía, siempre importantísimo en sus películas y en esta, por supuesto, todavía más. Porque la historia, bueno, pues es bastante oscura. Eh, nada más comenzar la Guerra Civil... Los sublevados, eso que llaman los nacionales, pues toman la iniciativa. Y en un pueblo de Sevilla buscan a los cargos republicanos depuestos, el alcalde, los concejales, para pasarlos por las armas. Y Ginio, que ya sabía lo que se le venía encima, ha preparado con ayuda de Rosa, su mujer, un escondite en su casa. Y allí se mete, escapando de los falangistas y de la Guardia Civil. Con mucho miedo y mil peligros para ambos, así pasan los tres años de la guerra. Y cuando ven que la situación no cambia, con la paz franquista, si acaso empeora, deciden buscar un escondite mejor para Eugenio. Su padre levanta un falso tabique en su casa y allí se esconde tras él. Llega, pasa el tiempo, llega a cinco, acaba incluso la Guerra Mundial, Bueno, los aliados la ganan, pero Franco sigue en el poder. Y tiene que ser en 1969, cuando una ley de amnistía permita a Higinio y a los que están en situación parecida, volver a la calle y a la vida. A la vida real, porque lo que el hombre ha vivido tras la pared ha sido casi tan falsa como sus pesadillas. Higinio ha sufrido mucho, ha pasado mucho miedo, posiblemente podía haber incluso enloquecido. Bueno, no ha sido así, quizá, porque ha podido mantener la esperanza más que rosa incluso, y porque ha sabido escuchar el palpitar de la historia fuera de sus muros. Durante toda la película, en efecto, vamos oyendo, palpando el transcurso del tiempo, no solo a través de la mirada de Higinio, omnipresente siempre, que deja ver por las rendijas de su cárcel lo que pasa en su casa, y lo que le pasa a su mujer también, sino también por los ruidos, los murmullos, las conversaciones de los vecinos, luego la radio y después la televisión, que van desgranando los acontecimientos que van sucediendo. Los directores han utilizado una narración lineal, pero estructurada en pequeños capítulos que van abriendo grandes elipsis en el relato, de manera que se muestra la evolución de los personajes. Iginio, perfecto como siempre, Antonio de la Torre, que pasa de la determinación al terror y de ahí a una malsana y también comprensible conformidad. Y Rosa, cada vez más cansada, por una existencia en la que casi todo es falso, cuando no francamente terrible. Y la historia discurre de la oscuridad hacia la luz, del miedo a la libertad, de la oquedad claustrofóbica al espacio abierto que linda con el horizonte infinito. Bueno, es verdad que la resolución tarda un poquito en llegar y que los tres directores se recrean en algunos momentos, en detalles y escenas quizás superfluos, pero los valores de esta película son tantos, y la apuesta tan arriesgada y contundente que no hay más remedio que celebrar absolutamente que podamos una vez más disfrutar en nuestras pantallas de un tan excelente cine español. La trinchera infinita, así se titula esta película, entre otros protagonistas está Antonio de la Torre, seguramente el más premiado actor de los últimos años. Bueno, ¿en, ¿en qué convocatoria de los Goya, de los Fero, de, no está Antonio de la Torre? Es que se las apaña para hacer siempre, tener siempre una gran interpretación en cada año. Desde luego, en este año, Antonio de la Torre es favorito ya de entrada, ¿verdad? Pues con Antonio Banderas... Eh, con alguno más, como siempre, ¿no? Pero vamos, uno de los favoritos para los premios del cine español, Fijo. El estreno de esta película, La trichera infinita, es una de las noticias, una de las novedades de la semana, pero hay más actualidad. Actualidad, que nos habla de la fiesta del cine, que ha sido todo un éxito. Pues, hombre, yo creo que sí, porque van 17 ya, ¿eh? En 10 años, a partir de, del segundo o tercer año, ya se hicieron dos convocatorias anuales, Y en esta decimoséptima ocasión, lunes, martes y miércoles pasado, como nuestros amigos saben, pues se eh, han recaudado más de dos millones, con dos, más de dos millones mil entradas vendidas. No recaudación entradas vendidas. Exactamente han sido dos millones doscientos entradas. Eh, con más de un millón de entradas el miércoles. La, hasta el miércoles la cosa iba a regular, pero el, el último día de la fiesta pegó una chuchón tremendo. Se han remontado los eh millón con 300.000 de octubre del año pasado, que fue una, una entrada, una recaudación, una venta de entradas realmente flojita y se han superado los 2 millones, fíjate por cuarta vez en las 17 ocasiones, ¿no? Es la segunda mejor recaudación de la, de la fiesta del cine detrás de octubre de 2016. Realmente, 2 millones eh, dos millones con tres casi de entradas es una cifra realmente espectacular. Me quedo con las ganas de saber, pero es muy difícil, a cuántos a cuántas personas corresponde, porque seguro que algunos de, de los espectadores han ido más de dos, han ido dos o tres veces al cine, ¿no? Con lo cual espectadores serán un poco menos, pero dos millones y pico de entradas vendidas es un disparate. Bueno, la fiesta, recordemos, se organiza por FEDICINE, que son los distribuidores, y FECE, la organización de los exhibidores, junto con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el ICA, Y ha reunido en esta ocasión, fíjate, al 95% de la oferta de España. 3.069 pantallas en 351 cines. Dato también que indica cómo está ahora mismo el panorama. Casi 10 pantallas por cine en eh, nuestra industria eh, de, los, de, de de la cinematografía. La triunfadora, pues Joker, como era de esperar. Joker ha hecho en el fin de semana 2 millones de euros Lleva más de 21 en total, de manera que en la fiesta del cine también ha sido la película elegida por mayoría de espectadores. Detrás han estado Maléfica, Maestra del Mal, La Familia Adams, Mientras Dura la Guerra, primera película española en el reparto, El Silencio de la Ciudad Blanca, también española, Zombieland, Mate y Remata, Abominable, Géminis, Día de Lluvia en Nueva York, parásitos y secretos de Estado. Realmente, 10 películas a las que entre un género y otro no se puede poner un pero. Yo creo que los espectadores españoles saben muy bien al cine al cine que tienen que ir, sobre todo cuando está a 2,90 euros. Yo creo que eso también influye. ¿eh? Desde luego que sí. Eh, la gente pide cine barato, pues claro. eh, más barato que la fiesta de cine no existe. Sí, hombre, yo creo que en tres días... Eh, vender 2 eh, millones, casi 300.000 entradas, a mí me parece realmente una cifra muy buena. Me parece que los organizadores tienen que estar satisfechos. Eh, eh, bueno, realmente cuando empieza la fiesta del cine, el horizonte siempre está en los 2 millones de entradas. ¿Venderemos 2 millones? Pues fíjate, ¿eh? solamente 4 veces en las 17 ocasiones de la fiesta del cine y esta ha sido la segunda de, de, de todas las mejores eh, recaudaciones. Algo realmente estupendo. Y nosotros tenemos aquí una fiesta. La fiesta es. La lista, el Super Diez. ¿Qué sitúa esta semana en el puesto número 10, Pues una película española, precisamente una de estas que el público ha elegido entre... en la fiesta del cine. El silencio de la ciudad blanca. La película de Daniel Calparsoro, con Javier Rey, con Belén Rueda, con Aura Garrido de protagonistas. Primera semana en el Super 10. ¿Nueve? Adastra, la película de James Gray con Brad Pitt y Tommy Lee Jones de protagonistas. Seis semanas en la lista, manteniendo la posición. ¿En el 8. Pues otra de las triunfadoras, La Familia Adams con Rick una estupenda película de animación que entra directamente en el Super 10 en el puesto 8 en el puesto número 7 Maléfica, Maestra del Mal la ha dirigido Joaquin Ronin y ahí están Angelina Jolie, el Fanning Michelle Pfeiffer, dos semanas en la lista ha bajado un puestecito en el puesto número 6 bueno pues también ha bajado un puesto mientras dure la guerra porque claro ha habido novedades por arriba lleva cinco semanas en la lista la película de Alejandro Amenábar Carra el Ejalde, otro de los favoritos a todos los premios de interpretación, y oye la película lleva ya rondando los 8 millones de euros de recaudación Me parece una buenísima noticia para Menabar y a todos, para todos los que nos gusta el buen cine español. En el puesto número 5... Dolor y Gloria, otra película española. Esta es de Pedro Almodóvar con Antonio Banderas, pero no Cruz. Lleva 32 semanas en la lista. Atención a esta película. No vaya a ser que bata algún récord próximamente. Lleva 32 semanas. Ha bajado un puestecito, pero la película está formidable. Cuatro. La película de la semana, Bruno. Parásitos. La película coreana de Monjojo. ...que hablábamos precisamente la semana pasada... ...una película realmente estupenda... ...yo te digo que ya desde ahora mismo es favorita... ...para el Oscar a la película de habla no inglesa... ...puesto número 3... ...Día de lluvia en Nueva York... ...de Woody Allen, ha perdido un puestecito... ...en su tercera semana, no les importa... ...porque Timotech Alamed, L. Fannin... ...todos los protagonistas lo han disfrutado... ...y los espectadores lo disfrutamos cada vez que la vemos... ...en el 2... ...Érase una vez en Hollywood... ...que recupera un puestecito... ...en su semana número 11, nada menos... ...la película de Quentin Tarantino... ...sin duda una de las películas del año... ...con Leo DiCaprio, con Brad Pitt, Margot Robbins... ...un reparto sensacional. Y atención, nos pitamos en la cara... ...para recibir al puesto número 1. Pues eh, evidentemente tiene que ser Joker... ...la película más taquillera... ...la película que todo el mundo está yendo a ver... ...cuatro semanas en la lista... ...todas en todo lo alto... ...la película de Todd Phillips... ...con un formidable Joaquín Phoenix de protagonista... La verdad es que el papel de Joker en fin, eh, parece que ha catapultado todavía más a Joker, que ya lo tenía todo para triunfar, eh, pero Phoenix eh, hace algo que convierte al Joker en lo grande, no, en lo más grande, ¿no? Efectivamente, efectivamente, porque además demuestra que este Joker de Todd Phillips no es una película de superhéroes. Al uso, todas estas personas que rechazan un poco el género se están dando cuenta de que esta película no es así. Es una película de una hondura psicológica y de una crítica social realmente importantísima. La figura... Central en la que todo esto gira y gira. Pues este Joker que hace Joaquín Finis, que verdaderamente está sensacional. Y que está esta semana en el puesto número uno. José Manuel en el Callejón vuelve la próxima semana. Gracias. A ti Bruno, un abrazo. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Nuevo número de la revista Historia de España y el Mundo. La revista Historia trae a su portada la figura del rey más grande de nuestro pasado, Felipe II. Felipe II es el protagonista de esta revista. El rey del amor, se puede calificar así. La autora del reportaje sobre Felipe II y sus relaciones eh, personales, está con nosotros y la conocéis de sobra. Es Madon Martínez de eh. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Sí, hoy del Amor por lo menos porque tuvo un largo rosario de amantes y mujeres, estuvo casado cuatro veces, nada más sí. y nada menos. Bueno, eso se explica en parte porque era rey, ¿eh? Los, los reyes eh, eh, son buenos reyes del amor también, eh. y aunque no todos se casan. ¿Eh? <risa> no, sí, no todos sí. se casan, pero este tenía una cuestión sucesoria que resolver y de hecho su última mujer, de no haber sido por, por, por esa imperativo de, de tener un heredero varón, no se habría casado con ella porque él, hay que decir que él estuvo casado con una portuguesa, una inglesa, una francesa y una austríaca. Que tres sea, con de... él se puede hacer el chiste. <risa> sí, sí, se puede hacer el chiste. Tres de ellas eran parientes suyas, menos uh -huh. Isabel de Valois, que por cierto fue de la que él estuvo más profundamente enamorado, yo creo que la única con la que fue feliz. De hecho, eh, la única vez que dicen que le dieron llorar fue en el, inter en el entierro de ella. Él no se habría casado con Ana de Austria de no ser por los imperativos sucesorios. Y fue a la que más consintió su consentida. Y oye, va a ser verdad eso que dice la ciencia, de que cuanto más diferente genéticamente a ti es la otra persona, más química y más chispa hay debajo de las sábanas, porque realmente fue con la que con la que se sintió enamorado y con la que tuvo conexión y química. Y, y ahí está, esa Isabel de Balloa que le robó el corazón y que, que bueno, que, que le sumó en un profundo duelo y tristeza. Y además, la única. Fíjate, esto también es un dato importante, eh, a la que él le fue fiel. O sea, fue la única a la que le fue fiel. O sea, que fue mm. fiel a todas las demás. Sí, fue la ah. única a la que él le fue fiel. Él, él estaba rendido de amor por ella. Él en esta, consiguió a esa chiquilla conquistarle su corazón. Uh -huh. mm. bueno. El corazón de Felipe II, el hombre más importante en cuanto a poder que ha existido en toda la historia de la humanidad, en cuanto a sus dominios, allí no se ponía el sol. Felipe II era un rey grande, eh, grande en sus eh, posesiones, en los territorios que tenía, pero es un eh, rey que no solamente hizo el escorial, sino que tenía un corazón muy grande y que lo entregó, ¿no? Lo entregó, lo entregó, aunque como sabemos tuvo sus escaseos muchos, tuvo sus amantes muchas, de hecho eh, Isabel... Eh, eh, he dicho el corazón, otra cosa. Otra cosa, otra cosa, sí, otra sí, cosa claro. sí, pero tenía otras cosas, eh, que, sí. que bueno, hay historiadores que dicen que tenía una incontinible furia erótica, eh. o sea que... Qué amor tenía para repartir muy bien, muy bien pues Felipe II es el protagonista en la revista Historia en la revista Historia de España y el Mundo en este reportaje sobre las mujeres de Felipe II la autora es Amado Martínez Mado, muchas gracias Buenas noches Señales del fin del mundo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 De, eh, de la región de Murcia de, del gobierno de la región de es Murcia es que ese es el tema, el que, que llevan que denunciando una, mucho claro, tiempo sin hacer caso. y eh, eh, se les ha eh, se les está investigando que es el, el antiguo imputado por inacción por no hacer cumplir las leyes porque realmente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 Retira el porque volvería eh, a el mar es una una eh, una, inte, un, una eh, eh, actividad integral de hacer desaparecer todos los focos que han eh, producido esta contaminación, dar que la... con la gana ha salido una gracias. contaminación eh, que se genera porque el mar menor está lleno de porquería, porquería que los humanos no, los dar generan. Las no, gracias, uno de gracias, una los cosita, es. uno de, nos, de los abanderados es nuestro amigo, nuestro compañero Jerónimo Tristante que es uno de los abanderos que ha hecho eh, aflorar la campaña a nacional y por la que él ha recibido críticas, qué curioso de saltos cargos del Partido Popular que dicen que no es un murciano de pro Tómate. mañana vuelve la Rosa de los vientos, Javier Seullano muchas gracias mañana, a vosotros. mañana vuelve a la una y media de la madrugada a las doce y media en la Comunidad de Canaria quedaos hasta entonces en la sintonía de Onda Cero